comunicación comunitaria como hacemos todos los días. Estamos ya en contacto con Laura Fortunski desde Italia. ¿Cómo te va, Laura? Buen día. Buen día. Buongiorno, Juan Pablo. Buongiorno. Chao, Laura. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo sigue, eh, Laura, la eh, este, este episodio realmente trágico que ha ocurrido en Génova con la caída del puente Morandi? ¿Cómo sigue la secuencia de eventos? Bueno, la secuencia sigue con la gente completamente eh, impactada, como pienso que cualquier persona que haya visto las imágenes, pero eh, impactada en el sentido que la gente todavía no lo puede creer. Es una situación en la cual eh, la gente queda incrédula y sin, sin, sin palabras. Digamos que es, esa es la mejor definición, es que no hay palabras para definir lo que sucedió Y lamentablemente las pocas palabras que, que se dicen a nivel político, institucional, no logran dar una explicación y dar obviamente un, un, un alivio a las víctimas y a las personas que, que fallecieron, a las familias destruidas. Definitivamente, Laura. Eh, más allá de que nos dejó atónitos a todos, me imagino el golpe ahí en la, en Génova propiamente, Este, nos imaginamos o, o, o tratamos de hacer ese ejercicio, porque realmente es muy difícil, eh, no tenemos una estructura para comparar en, en la región pampeana al puente de Morandi, que eh, con más de 1.200 metros, más o menos, este, se desplomó por lo menos una parte desde una altura... 200 metros, 200 sí, 200 metros. Me el, el, el puente mide 1.120 metros y se desplomaron 200 metros de una altura de más de 56 metros, y eh, estamos hablando de un puente que fue construido en los años 60, que en los próximos meses cumplía 51 años y que estaba en desde hace años en permanente man, eh, mantenimiento y reestructuración evidentemente no suficientes. Desde los años o, fines de los 80, 90 había un proyecto de la construcción de otra ruta, digamos eh, alternativa, que darle alivio claro, claro. porque eh, por ese, en ese momento, en el momento fue a hacer a la mañana, a las 11 de la mañana, se calcula que pasaban 30 autos en ese momento y dos camiones Eh, en un momento de, de intensa lluvia. Todavía no se sabe cuáles fueron los motivos, es muy difícil, quizá nunca lo, lo, lo sabremos exactamente. Eh, se estaba por construir, digamos, siempre hacía más de 20 años estaba esta, eh, esta, la discusión del proyecto de la ruta alternativa, pero que había tenido una gran oposición por parte Por, por grupos que no estaban de acuerdo por defensa del medio ambiente, de eh, la gente que vivía en el lugar, etcétera, etcétera. Y bueno, lamentablemente hoy vemos que eh, hay un montón de personas que, que no van a poder seguir viviendo sus casas porque han tenido que mm, evacuar toda la zona periférica, del puente, un desastre a nivel... Obviamente cuando no se interviene antes de, de un sinistro, después es muy difícil... Sí, sí. Eh, ...logra recomponer la situación. Es, es mucho mayor la tarea para solucionar el tema. Ya ahora eh, se cuentan 39 víctimas fatales. ¿Las autoridades esperan, Laura, encontrar más cadáveres... O, ...o hay gente atrapada de alguna manera? ¿Podría ser eso? Lo que pasa es que eh, sí, puede... ...digamos, yo estaba leyendo el periódico y daban... Eh, ...bueno, ahora salen a la luz todos los casos... ...las anécdotas del camionista que frenó antes del abismo y se salvó por milagro, de dos personas que quedaron atrapadas cabeza para abajo en el medio del, de, de la, de, del nada, del aire, y los rescataron. Digamos, todos, sí, o, alguien milagros, que, por... o alguien que contó, mi coche se precipitó por el puente y me salvé agarrándome a un poste. Realmente sí, las sí, imágenes, sí, Laura, sí. Son, este, son más que ah, conmovedoras. Se, se corta sí, un exacto, poquito. Pero bueno, es muy difícil, es muy complicado hacer eh, las tareas de rescate por, eh, imagínate esas toneladas y toneladas de cemento que han caído a un río que pasaba por debajo. Por lo tanto, es, es la, la, la situación de los rescatistas es terrible. Eh, para que la gente más o menos entienda, Génova, estamos hablando del norte de Italia, en la zona se llama Liguria. En Argentina está lleno de personas, Buenos Aires, sobre todo gente que viene de, de inmigrantes que venían de Génova, del puerto de Génova. Es una ciudad, un polo eh, importantísimo del norte, y esta, este tramo de, de autopista, que es la A10, es una autopista que cruza, cruza por arriba la ciudad de Nápoles. Claro. Pasa por arriba de la ciudad, pasa por arriba del ferrocarril, de un río, y pasa pasa por arriba de la ciudad, por las casas, por, y por lo tanto es una arteria neurálgica del, del, tránsito ciudadano, porque tenía realmente que todo el mundo pasaba por así para poder pasar de un lado al otro, a un extremo a otro de la ciudad y también de la región. Claro, eh, evitando, tanto, éramos, evitando circular a, evitando circular por un pequeño valle que hay en donde está el el río, ¿no? Sí, no, que era, era imposible a nivel práctico pasar claro. por aquí, por lo tanto era, era necesario indiscutiblemente una vía digamos, alternativa para poder sustituir el, el puente. Eh, es un puente que se lo compara a Brooklyn porque es, eh, por la estructura de hierro y era pintoresco y, y bueno, ahora es solamente escuchar gente que se echa mutuamente la culpa y, la, y eh, tratar de de que de no tener responsabilidades saber encontrar ahora que quién es el chivo expiatorio es muy difícil muy complicado eh, esa era una de las otras no quiero ser pesimista pero otra de las causas que quedan eternamente abiertas y, y heridas de un, de un país que es de sanar y anécdotas que van a quedar dentro de 50 años vamos seguramente a decir ah sí cuando se cayó el puente porque es muy muy difícil que se encuentre realmente y se castiga a quien pueda llegar a ser responsable. Claro, claro, definitivamente. Es una secuencia, es una, una, una situación realmente inesperada y que va a dejar una honda una marca seguramente en el tratamiento de la cuestión técnica de acá en adelante. Laura este, lo, lo digo porque además de que las autoridades de, de, de activaron el, pro, el protocolo que se activa cuando hay terremotos para atender esta situación y además hay una voz que está girando por ahí Permanentemente desde ayer ya, eh, de, que es la de un profesor, de un ingeniero que este, había anunciado ya en el 2016 que iba a haber que reemplazar este puente que era un error de la ingeniería y que en algún momento el costo ya iba a representar más dinero que el reemplazo por, con una obra nueva, realmente una, un, una crónica anunciada, digamos, esta catástrofe. sí Sí, también es cierto que después de una catástrofe es fácil también con el diario del día del día lunes o del día, del día después es fácil también dar pronósticos y decir solo he dicho es muy complicada la situación lo cierto es que es evidente que faltan en Italia faltan en este momento y desde hace muchos años políticas serias infraestructuras y obra pública eh, por un montón de motivos y bueno esta es un, lamentablemente es una de las demostraciones de esta falta de, de, de inversión pública, claro, y, lamentablemente, claro. porque a las personas no las no las vamos a recuperar nunca. Así no, no, definitivamente, habrá que ver cómo se pueden llegar a componer la, los espíritus de las familias afectadas por las víctimas mortales que ha tenido este luctuoso evento que ha ocurrido en Génova, Laura, te estamos agradecidísimos por estos minutos y por tomarte parte del, del mediodía ya. Sí, hace rato. No, estamos, estamos estamos por la tarde y estamos festejando lo que se llama Ferragosto, que es una fiesta pagana eh, que inicia en el, en el Imperio Romano y que sigue como tradición, así que la gente está toda en, en las zonas de agua, en el mar, en el lago, en el río, eh, haciendo asados en familia y con amigos. Y así que, bueno, lamentablemente Génova, de aquí estamos a unos... 300 kilómetros más o menos un poquito lejos como como lugar eh, por lo tanto aquí nos se vivió la noticia con con impacto pero obviamente no la vida sigue normalmente claro. así que aquí se está se está festejando cerra agosto muchísimas gracias Laura, agosto eh. a todos los italianos que estén en La Pampa. Bueno, y, y aprovechamos para, para saludarte a vos y, y también a toda Italia en este momento luctuoso y aparte de, de esa de esa situación, este, también por la festividad esta de la que nos hablaba, nos gustan las fiestas paganas, Laura. Así que te mandamos <risa> bueno, un abrazo gigante. <risa> un abrazo pa, gigante apuesta. y que tengas buen resto de la jornada. Ahí estaba Laura Fortunsky, nos contaba desde Italia eh, las repercusiones del caso...